Para comenzar con la sesión de hipnosis de hoy vamos a hacerlo con un hombre polivalente, un hombre que tanto se dedica a grabar discos, menos, y últimamente más a ser estrella de la televisión. Mickey Puch, que tiene nuevo álbum tras eh, aquel Casualidades que supuso su debut en solitario tras la etapa de Los Sencillos, ahora lo volvemos a encontrar con un nuevo trabajo que lleva por título Impar y en el que demuestra otra vez el Orondo Puch, sus habilidades, uno de los mejores creadores de pop de nuestro país. Lo demuestra en canciones como este Londres, que sirve para inaugurar impar y para inaugurar hipnosis. Bienvenido, bienvenida. ...fantástica la estrella mediática... ...Mickey Putsch, con su nuevo trabajo... ...impar... ...de ser jurado en concursillos... ...de la televisión... ...a su mejor faceta como es... ...la creador, es la de creador... ...de fantásticos temas pop... ...con, con ese aire soul... ...tan particular que tiene temas como... ...Londres, lo nuevo de Mickey Putsch. ...vamos ahora con otro geniecillo... ...de la música surgido... ...últimamente en Alemania... Su nombre real es Constantin Gropper, pero se hace llamar Get Well Zoom. Acaba de editar un álbum repleto de pop barroco con cantidad de arreglos y canciones eh, melodramáticas y excesivas como este Christmas in Adventure Parks. Son las canciones, los temas de Get Well Zoom. Now, where you he head, you will get soon Es como se llama eh, El artefacto en cuestión Firmado por Constantin Gropper Aunque eso sí, ya te digo, bajo el pseudónimo De Get Well Soon Christmas in Adventure Park Es la canción Que nos ha dejado como buena muestra De un álbum que este Veinteañero eh, Berlinense ha, ha grabado él solo él Ha grabado todos los instrumentos las voces, todas las orquestaciones, en fin un trabajo pues eh, en el que él eh, exclusivamente ha estado involucrado Get Well Soon, un álbum muy a tener en cuenta vamos a seguir con eso, con más pop mm, barroco en este caso firmado por la banda de Colin Meloy es decir, por los Decemberis. que van a editar una serie de singles para eh, distribuirlos en sus conciertos bajo el nombre de Always de Bright Mights. Eh, esta colección de singles la han inaugurado con, con una canción dedicada a un personaje importante en la CIA, como fue Valerie Plain ellos son los Decemberis Oh Valerie Plain, if that really is your... Valerie Plame if that really is your name I would just shout thy same To the world Dear Valerie Plame if that really is your name Si sí, atractiva es la música de los Decemberis, eh, no menos atractivas son las temáticas de sus letras, siempre fuera de, de lo común para lo que es la música pop, que al fin y al cabo es a lo que ellos se dedican. Tanto es así que en este, en esta última canción, pues eso, le dedican una canción a una ex agente de la CIA que protagonizó un, un escándalo con la administración Bush en el año 2003, Valerie Blame, así de... Así con esta temática se presentan en esta ocasión los December. Vamos a continuar por más eh, con más grupos de esa tierra de Canadá. En este caso unos recién llegados llamados Exes and Oms. Es un dúo, un chico y una chica que se presentan con canciones tan pegadizas como este High High School. primer single que conocemos de su segundo trabajo, un álbum que lleva por título Bedroom Madness Never, never, never Your mouth is all dried up. Siguen en racha los canadienses a la hora de crear buenas canciones. En este caso, un dúo formado por Edmund y por Heidi. Se hacen llamar Exes and Oms y nos presentan este High High School. Vamos con más pop del bueno. Ockerby River son los que llegan a continuación dejándonos este Lost Coastline. Ticket in my hand I'm thinking Wish I didn't hand it in Cause who said Sailing is fine Leaving behind All the faces That I might replace If I tried on that Long ride Looking deep inside But I don't wanna look So deep inside Yeah, Sit down Sit down On the proud to wave by. Surely seen as been mapped or outlined we don't recognize the names upon me música de Oakville River con su nuevo trabajo Stunning y canciones magníficas como ese Lost Coastline. Nos venimos hasta nuestro país, hasta Madrid, para escuchar de nuevo a Betusta Morla. En este año, en esta temporada, han editado su primer trabajo al fin, Un Día en el Mundo, un álbum repleto de canciones rotundas, redondas, perfectas. Y uno de los ejemplos más claros de todo esto es este Copenhague que ya suena por aquí firmado por Vetusta Morla. Corría, nunca le enseñaron a andar se fue tras luces pálidas ella huía despechismos lloraste más Hay de, de puertos unos vienen скому álbumes, una de las propuestas musicales de nuestro país en este año 2007 que menos pero se les pueden poner vetusta Morla como aquella tortuga de la historia interminable el grupo madrileño al fin con su trabajo en el mercado, tras mucho tiempo trabajando, eso, es, eso se le nota a la hora de, de grabar sus álbumes, un, un aire profesional que tienen todos los temas de vetusta Morla como ese Copenhague Vamos con otro proyecto español. En este caso, de una asimilación quizá un poco más compleja. Cuchillo es como se llama el proyecto que conforman Israel Marco y Daniel Domínguez. Vamos a quedarnos con una de sus canciones, Summertime in Sweden. Cuchillo. I'm uh -huh. Eteria, este Summer Time in Sweden, el álbum homónimo a la banda, Cuchillo, con el que se presentan este par de chicos. Vamos a seguir en nuestro país, para que luego en el blog la gente diga que damos eh, más importancia a los grupos de fuera. Pues no, grupos españoles. En este caso, unos murcianicos, Klaus y Kinski. Están a punto de sacar al mercado su primer trabajo... Vamos a escucharlo con esta mmm, canción todavía en formato maqueta. Nunca estás a la altura, Klaus Kinski. de los murcianos Klaus y con esos aires tan a la buena vida, eso no es malo parecerse a la buena vida es malo lo malo, pues yo que sé es parecerte pues, a Joaquín Sabina, por ejemplo se encuentran en el primer nivel de trance pero el escorpión de Jade quiere que lleguen al nivel más profundo cuando yo diga la palabra Constantinopla caerá instantáneamente en el sueño hipnótico más profundo desaparecerá toda resistencia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 blogspot.com donde puedes encontrar los programas anteriores y por supuesto también este vamos a continuar ahora y lo vamos a hacer con la música elegante, que no el diseño del álbum, que es horrible del nuevo proyecto de Devendra Mega Pass esto se llama Crop Circle Jerk de Megapass, ese proyecto nuevo de Devendra Banhart uno de los duendecillos hippies de la música eh, norteamericana que más se está dando que hablar últimamente. También lo hace, por supuesto, con este surfing y canciones como Crop Circle Jerk. Vamos con una chica ahora muy veterana del mundo mmm, de la música. Diez álbumes lleva ya en, solitaria, en solitario Juliana Hatfield. Ahora la encontramos de nuevo con este How to Wall Away, en el que en el que la encontramos eh, cantando a medias con Richard Butler de los Psychedelic Fars en este This Lowly Love Juliana Hatfield temas de Juliana Hatfield en este caso eh, con una colaboración Richard Butler que también ha producido parte del disco y colaboraba en este This Lonely Love los nuevos temas de Juliana Hatfield vamos a seguir con más eh, veteranos de la música el antiguo Eh, cantante del ex, de los de modern lovers jonathan richman hacía cuatro años que no sabíamos de él y ya tenemos nuevo trabajo que se llama al igual que esta canción because her beauty is raw and wild son las nuevas canciones de mister jonathan richman Because her hair is curly wild, she don't need nothing in it. It to transcend being simple in that way, with a need for nothing more. Because her beauty is raw and white. Of all stars, she's at the for Well, she don't need to put nothing in her hair It's wrong and wild like her Well, she don't need to put nothing in her hair Curly and wild, just like her Her beauty is raw and wild. She takes Fifth Avenue in stride Curly and wild She's trust every night Being honest in that way With a smile of teeth and glee Because her beauty is raw and wild She's at the core of the stars we see 'Cause her beauty is raw and wild She's at the core of the stars we see Quedó la música de Jonathan Richman, no tiene que inventar nada. Lleva un montón de años, él se coge su guitarra y se saca de la manga canciones preciosas, como ese Because Her Beauty is Raw and Wild. Vamos a seguir con grandes compositores. En este caso nos vamos hasta Jerez para escuchar a Julio de la Rosa, que ya tiene lo que es su nuevo trabajo. El que fuese eh, componente, líder del hombre Burbuja, Comenzó su carrera en solitario y esa carrera en solitario tiene altos y bajos. Hay veces que no sabemos nada de él hasta que de pronto lo volvemos a encontrar, como en este caso, con nuevas canciones. Temas como Amigos de Mirar, que es el que vamos a escuchar en esta ocasión. Les llevó ser sinceros, tantas ganas de verdad tenían dentro que no consiguieron nunca contemplar, sin juzgar lo que vieron. Luego fueron aprendiendo y con el tiempo descubrieron que el secreto está en mirar solo con mi fue fueron más que pasajeros fueron algo que no se puede explicar comentar que las almas necesitan respirar almas afines porque estamos hechos para los demás y al hablar Confiamos, confiamos, enfiarnos y en un gesto aparecen nuevas formas de mirar, solo con mirar Fueron más que compañeros. Son nada igual. Son de aquí, son turistas. Son amigos de mirar y serán incondicionales. No son como los demás. Fueron descifrando pistas y encontraron algo. encontraron algo más me lo más cierto algo solo para ellos y al hablar sin hablar decidieron compartir una mentira y un secreto algo que nadie pudiera destrozar solo con Fueron más que su dinero, fueron más que amigos de mirar. ¿Quién quiere juntos de vista? Nunca has visto nada igual. Son de aquí, son turistas. Son amigos de mirar y serán incondicionales. No son como los demás. Fueron descifrando pistas y encontraron algo más. Julio de la Rosa, con su carrera en solitario, también podemos encontrarlo. Lo hemos escuchado aquí en Hipnosis con su grupo paralelo, ese que tiene a medias con Pau Roca y Sergio Binade, fantasma número tres, pero es, en este caso... Eh, él en solitario cuando lo disfrutamos más seguramente con canciones como este amigos de mirar estamos casi llegando al final nos queda tiempo para una canción otra gaditana de julio de la rosa que es de jerez a marina gallardo que es del puerto about days Be awake in a memory for an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 I'm final del programa. Cuando cuente 3 despertarás y no recordarás nada. Simplemente sentirás un enorme placer. Uno, dos y tres. Despierta.